Empiezo con el nombre de Aola. El Clemente, el misericordioso. Cuando tenga lugar el suceso inevitable, la llegada del día de la resurrección. Nadie podrá negarlo ni detenerlo. Unos serán humillados en lo más bajo del infierno, y otros enaltecidos en el paraíso. Cuando la tierra sea sacudida violentamente el día de la resurrección y las montañas sean pulverizadas y se conviertan en polvo esparcido, entonces se dividirán en tres grupos, los de la derecha, qué afortunados serán, los de la izquierda, qué desdichados serán, y los virtuosos serán que compitieron por ser los primeros en la obediencia a Allah y en la realización de buenas obras serán los primeros en ser honrados en la otra vida estos serán los más cercanos a Allah y habitarán en los jardines de las delicias este grupo lo formará una multitud de entre las primeras comunidades creyentes y unos pocos de entre las últimas tendrán divanes adornados con oro y piedras preciosas sobre los que se reclinarán unos frente a otros entre ellos circularán sirvientes eternamente jóvenes con copas jarras y vasos de un vino puro que manará constantemente de un manantial el cual no les causará dolor de cabeza ni embriaguez Y les servirán también la fruta que escojan, y la carne de ave que deseen. Y tendrán por esposas auríes de grandes y hermosos ojos, las cuales se asemejarán por su blancura a las perlas protegidas, en recompensa por las buenas acciones que realizaron en la vida terrenal. Allí no escucharán banalidades ni palabras pecaminosas solo escucharán saludos de paz y los de la derecha qué afortunados serán estarán entre azufafos sin espinas y bananos cargados de fruta apiladas bajo una extensa sombra habrá cerca de ellos agua que no dejará de manar y fruta en abundancia que no se agotará y estará siempre a mano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 y una multitud de entre las últimas y los de la izquierda qué destichados serán estarán entre vientos abrasadores y agua hirviendo y bajo la sombra de un humo negro que no será ni fresca ni agradable esos se habían entregado antes a los placeres de la vida terrenal y persistieron en el gran pecado de la idolatría solían decir en tono de burla cuando muramos y seamos polvo y huesos resucitaremos y nuestros antepasados también diles oh muhammad en verdad tanto las primeras como las últimas generaciones serán reunidas para comparecer en un día que ha sido determinado el día de la resurrección después Ustedes, los que se han extraviado del camino y han negado la verdad, comerán del árbol infernal de Sakum hasta llenar sus estómagos. Luego beberán agua hirviendo, como beben los camellos sedientos que no pueden apagar su sed. Esto es lo que les ha sido preparado para el día del juicio final. Nosotros los creamos. ¿Por qué no creen? Pues en la resurrección ¿es que no ven el semen que eyaculan? ¿Ustedes lo han creado o oh nosotros? Nosotros hemos decretado su muerte y nada nos impide cambiar su apariencia y transformarlos en algo que ignoran. Y saben que Alá los creó cuando no eran nada. Entonces, ¿por qué no reflexionan? ¿Acaso no reparan en los cultivos que siembran? ¿Son ustedes quienes hacen que crezcan o nosotros? Si quisiéramos, haríamos que se secaran y lamentarían lo sucedido sorprendidos. Dirían: "Realmente estamos arruinados. Hemos sido privados de la cosecha". ¿Acaso no reparan en el agua que beben? ¿Son ustedes quienes hacen que descienda de las nubes o nosotros? Si quisiéramos, la tornaríamos salada. ¿Por qué no son pues agradecidos? ¿Acaso no reparan en el fuego que prenden? ¿Son ustedes quienes han creado los árboles con los que lo encienden o nosotros? Nosotros hemos hecho del fuego de la vida terrenal un recordatorio del infierno y un elemento de utilidad para los viajeros y para todo aquel que pueda beneficiarse de él. Glorifica, pues, con alabanzas el nombre de tu Señor, el más grande. Juro por la posición de las estrellas. Y este es un juramento extraordinario si supieran que este Corán es una recitación honorable que consta en un registro preservado la tabla protegida el cual solo pueden tocar quienes están purificados los ángeles y este corán es una revelación del señor de toda la creación no creerán en esta recitación y en vez de agradecerle a Allah el sustento que les concede lo niegan entonces por qué cuando el alma alcanza la garganta de quien está a punto de morir no evitan que esta salga del cuerpo siendo que ustedes se hayan presentes en dicho momento mirando mas nosotros estamos más cerca de él que ustedes aunque no puedan verlo si ustedes creen realmente que no resucitarán ni tendrán que rendir cuentas de sus acciones ¿por qué no hacen que su alma regrese al cuerpo si son veraces en lo que alegan Si el fallecido es de los más cercanos a Allah, porque competía por ser el primero en obedecerlo, tendrá descanso y una buena provisión en el jardín de las delicias. Si es de los de la derecha, los ángeles le dirán: La paz esté contigo. Estás entre los de la derecha. Pero si es de quienes negaban la verdad, y estaban extraviados recibirá agua hirviendo como castigo y entrará al fuego del infierno esta es la pura verdad sin duda alguna glorifica pues con alabanzas el nombre de tu señor el más grande